Gracias por haberse descargado este episodio semanal del podcast del iTunes Electronic Radio Show. Gracias por haberse suscrito aquí en iTunes para recibir automáticamente nuestros episodios semanales. Pues bueno chicos, es momento de subir el volumen, prepararse y todos al dance floor. Porque DJ Keyos está en las tornamesas y les da la bienvenida a su club, Club Edition. Lesson in Club Edition by iTunes Electronic Creator Show. Niño, escúchame. Niño. Te cuento una cosa. ¿Te gusta la banda? creo que hemos llegado al final de nuestra edición de club edition, pero nos escuchamos dentro de 15 días en un nuevo episodio de Lights on Radio Show conmigo, DJ Kyo. Hasta la vista, locos.